Buenas compañeros y c o m p a ñ e r a s de Latinku, soy Leo, soy vecino de General Rodríguez y les cuento que a raíz de una serie de denuncias que algunos vecinos y vecinas de nuestro distrito fueron realizando principalmente a partir del verano pasado, se empezó a conformar un espacio amplio integrado por vecinos, vecinas, productores agroecológicos y distintas organizaciones que venimos luchando para que el municipio. A través de una ordenanza, regule y limite las fumigaciones indiscriminadas con agrotóxicos que se realizan en muchos de los campos de nuestro distrito, que lindan con zonas urbanas o rurales, pero habitadas. Y que, bueno, como está demostrado por muchísimos estudios,、eh, generan no solamente un fuerte impacto socioambiental, sino que también generan un gran impacto en la salud de las personas, ya que. Tienen muy altos niveles de toxicidad y generan una gran cantidad de enfermedades, malformaciones genéticas, abortos espontáneos en embarazadas,、eh, muchísimos casos de cáncer, etc. El más conocido de todos es el glifosato, que es usado para la siembra de la soja transgénica,、eh, entre otros cultivos. ¿no? Así que por ese motivo venimos luchando para lograr que se apruebe una ordenanza que establezca límites. De distancias sobre los límites de los campos que, que lindan con esas zonas habitadas para proteger la salud de las personas. En ese proceso, ahora hacia fin de año, el municipio redactó una ordenanza en la que, si bien hubo algunas instancias de convocatoria a algunos sectores involucrados、eh, y se realizaron pequeñas modificaciones, Eh, en lo sustancial, los reclamos y las pruebas presentadas por los vecinos no fueron tenidos en cuenta. Y a espaldas de ese proceso, se redactó una ordenanza que establece solamente 200 metros de zona de exclusión para las fumigaciones desde los límites de esos campos y 500 metros de una zona que le llaman de amortiguamiento, en la cual en teoría solo se podría fumigar con agrotóxicos de banda verde. Que serían los que en teoría tienen más bajos niveles de toxicidad y que deberían además cumplir con ciertos requisitos técnicos y climatológicos para poder aplicarse, pero que en lo concreto permite n de todas maneras las fumigaciones hasta 200 metros de las viviendas ¿sí? o de las escuelas rurales. Así que por eso nosotros estamos exigiendo a los concejales y las concejalas que no aprueben esta ordenanza. Que deja de lado nuestra salud en privilegio de ciertos intereses económicos, ya que los 200 metros no modifican en absoluto las condiciones actuales. ¿sí? Nosotros queremos que se apruebe una ordenanza, por supuesto, pero una ordenanza que verdaderamente、eh, ponga límites más amplios y que nos proteja. ¿sí? Tomamos como modelo muchísimas ordenanzas de otros distritos de la provincia de Buenos Aires o de otras provincias que han establecido límites. De 1000 o 1500 metros, incluso,、eh, muchísimos fallos judiciales o estudios del propio INTA que consideran que debe haber una distancia mínima de 1095 metros、eh, para proteger la salud de, de quienes vivimos en, en las zonas aledañas a estos campos.、Eh, nosotros también estamos proponiendo que la ordenanza plantee al distrito en un proceso de transición hacia un modelo productivo agroecológico. Así que, bueno, en esa línea, el día jueves 10 de diciembre, a las 9 horas, nos vamos a estar convocando en la Cámara Empresarial de General Rodríguez, que es donde, por cuestiones de espacio y protocolo de, por el COVID, está sesionando actualmente el Consejo Deliberante. Y bajo la consigna 200 metros es genocidio,、eh, nos reunimos para exigir una ordenanza que realmente nos proteja y que se nos incluya en el proceso de armado de la misma. Siendo que somos los principales afectados. Así que, bueno,、eh, desde ya les agradecemos, como siempre, a la t i n k u por el espacio cedido.、Eh, les mandamos un saludo muy grande y, bueno, estamos en contacto.